presidente de UNILPA, aquí en la provincia de La Pampa, eh, Rubén Gorordo. Rubén, Pablo Cucharini, y Julio Santarelli, los saludan, buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, Julio, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Eh, Rubén, queríamos hablar con algún industrial de la provincia de La Pampa eh, por el tema de la situación que está atravesando la economía de la provincia, a ver cuál es la, la realidad del sector aquí en La Pampa, que me imagino eh, que debe ser similar a lo que ocurre en todo el país. Sí, sí, un poco como vos lo estás planteando, no, no, no estamos ajenos al, al problema que tenemos a, a nivel país eh, la industria está afectada como todos otros sectores eh, nosotros eh, si bien decíamos que, que hasta el mes pasado que hablábamos era un poco optimista que, que no, no se nos habían caído en la industria de la pampa todavía grandes las ventas y los movimientos pero bueno eh, hoy vemos que sí, hoy vemos que hay un, una recesión eh, eh, todo el mundo el que lo tiene lo cuida a ver cómo tiene miedo de gastarlo en algún emprendimiento en alguna compra de algún producto y el que no al, al ver un corte de la financiación o, o más que un corte tan caro ¿no? con unos intereses tan caros es imposible eh, tener una financiación por, por, por cualquier entidad bancaria por los costos tan altos para para la industria, así que eh, esto lo lleva a, a una recesión, si bien eh, todavía la industria de la pampa no se ve afectada por, por grandes desocupaciones, porque todavía no lo están, pero sí eh, es un problema que ni te digo del tema de querer agrandar su empresa, su industria, es ver cómo, la, cómo se, la, se la puede cuidar y poder mantener... Eh, el personal que, que acá en La Pampa, más que, que, que un número, es un, es un, un compañero de trabajo del empleado y bueno siempre centrarse trata de cuidarlo, ¿no? Eh, Rubén, eh, ¿cómo los está afectando el aumento así tan repentino del dólar, eh, la devaluación? Eh, porque, bueno, me imagino que debe ser difícil conseguir precios, eh, arriesgarse el que tiene productos a venderlos, porque no sabe si los va a reponer. Eh, ¿es Exactamente. Ese uno de... Esta semana pasada y en esta que, que, que se inició, nadie te quiere dar precios porque es muy lógico de, de, de que te den eh, un valor y después no puedan reponer a algo que está dolarizado porque el, el, el mismo no lo puede reponer. Entonces, eh, todo eso complica también a la parte eh, operativa de cualquier negocio. Y bueno, los plazos, nadie, nadie puede dar plazos, que era lo normal para, para poder comercializar. Hoy, hoy, hoy están muy limitados, otro lo tienen que dar dolarizado y, y esto es un riesgo. Eh, eh, comercializar así. O sea, eh, lleva a tener problemas la parte comercial, donde ya era un hecho, es decir, eh, lo tenía medio asumido la parte comercial toda empresa. Y hoy eh, lo tenés que mirar antes de, de cerrar cualquier tipo de operación. De ¿Es preferible, digo, para el empresario eh, cerrar o, o, o no hacer operaciones en este contexto? Sí, sí. Eh, el tema es eh, cuánto, eh, cuánto puede aguantar una empresa eh, de poder decir, bueno, por una semana no se hacen operaciones, no muevo, eh, vos tenés que seguir en producción o, o tenés que seguir con el personal, o sea, una cosa que sea algo muy temporario y corto y el tema es que no siguen el tiempo, o sea, eh, después eh, hay productos, como vos lo dijiste de recién, que, que, que tienen productos eh, de alguna de algún tipo de material importado sabés que está en dólares, y entonces tiene una incertidumbre muy grande hoy el, el, el industrial. Me claro. Eh, ¿Y mmm, la expectativa que tienen a partir de, bueno, de estos anuncios que han hecho el gobierno Mira, nacional? Eh, las expectativas del de, de la industrial que está en el trabajo siempre eh, son buenas, pero todo, todo, todo este sistema eh, financiero-económico que se plantean es un poco como te va sacando siempre un poco las ganas, pero bueno yo le digo al industrial de la pampa que ha pasado por distintos picos de la economía y, y, gozo, y, y sigue sigue estando en pie o, o, o peleando con su industria, eh, es porque realmente es un industrial en serio, ¿me más que oportunista, entonces eh, la va a seguir peleando y de, de cualquier manera y acá en la pampa más que nada te vuelvo a decir el, el empleado de nuestro de toda la industria es un compañero de trabajo un amigo y conocido familiar entonces cuesta y mucho si tenés que, que dejar eh, un empleado en la calle sabiendo las consecuencias que tiene todo eso ¿no? entonces eh, un poco eh, lo que le duele mucho a la industria de es eso. Eh, Rubén, recién hacías un repaso de, de lo difícil eh, que ha sido eh, siempre mantener eh, la industria. Eh, ¿Recordás algún momento similar a este, eh, parecido, peor, mejor? Eh, la, la, la, la industria ha tenido época de recesión, sí, no te sé si fecha certera, pero ha tenido... Eh, esos picos de, de, de, de la parte económica, y por ahí en La Pampa también lo ha afectado la parte climática, es cierto que donde ha sido afectado por, por la inundación o por, o por la sequía, eh, como dependemos mucho de la parte agrícola, agrícola ganadera, afecta y nos baja la industria, mm. que, que también eh, somos del, del, del sector, ¿me entiendes? ¿Y, ¿Y así con, con, con reglas de juego tan cambiantes? Eh, ¿Alguna época parecida? No, yo no tengo letras de decirte certera, pero sí la hemos tenido, sí, sí, seguro. Eh, hemos tenido con dólar alto también, después siempre digo si ha tenido verano, y esto le hace mal a la, a la industria como a la general. Lo ideal es tener una política económica a largo plazo, entonces el industrial se, se amolda a esa a esa a, esa, a ese sistema, a, esa, a ese sistema económico, y sabés que va a ser algo así, en vez en, en, en lo de hoy, vos no sé, te levantás, no sé, la semana pasada te pareció una locura 30 y, y, y en dos días llegó 40, y te voy a decir algo que nadie lo tiene previsto. Yo he escuchado para economista economistas y no lo daban y no no, no, no, no si le están errando todo, y sí, realmente. Eh, le daron ni feo lo, lo que pasó la semana pasada claro. eh, eh, Rubén, si esta recesión como lo definiste vos eh, se prolonga, eh, puede llegar a haber despidos me imagino en el sector yo creo que sí. se está haciendo lo el industria está haciendo lo imposible para tenerlo y ojalá que, que, que sea corto, que se acomode el, el, el sistema económico para que pueda salir funcionando ya te digo, hoy por hoy Los intereses son muy, cuando hablas de la parte bancaria son muy muy altos, eh, del valor, no sé, desde una venta de valores de, un, de lo que pidas, que lo necesitamos, el industrial está continuamente eh, en, el, en el banco, la, la entidad bancaria se necesita para todo tipo de comercio y son eh, intereses muy altos, entonces las reglas competitivas son, se te complican se te complican porque no, no te dan los números. Ah, sí, sí, sí. Eh, además, eh, esto del interés alto, digo, alguien que tiene un capital prefiere ir a la timba financiera y no invertir. Sí, eh, claro, exactamente. Imagínate, si vos te hablas, no sé, hace de, la de, del 60%, un plazo fijo, y, y yo te voy a buscar, te voy a, no sé, a vos te digo, vení, vamos a poner plata, vamos a hacer una industria de X. producto y voy a decir, pero si yo lo pongo en el banco y me da el 60%, ¿no? ¿Qué, qué industria con riesgo me va a dar esa plata, entonces no tener un incentivo a, a seguir ampliando una industria o, o armar una nueva, menos que todavía, eso, eso tiene que cambiar seguramente para que nos cambie el, el, el pensamiento de todo tipo, de, de, de todo industrial, o aquel que quiera eh, tener algún proyecto de, de, de industria. Eh. Eh, bien Rubén, eh, no sé si quieres completar con algo, si no te agradecemos estos minutos con Kermés. No, no, no, al contrario, agradecerlo a ustedes por, por tenerlo en cuenta y, y tener la presencia de, del industrial pampeano y, y nada, te agradezco y en cuanto necesita alguna información, Sabéis que estamos nosotros. Bueno, muchas gracias, Rubén. No, agradecer a ustedes. Que tengan buen día. Bien, buen día. Era la palabra de Rubén Gorordo. Él es el presidente de Unión de Industriales de la provincia de La Pampa, UNILPA, eh, hablándonos eh, y mencionando la palabra recesión eh, en su eh, discurso. Eh, recesión eh, que está en la economía del país. 9 y 18 minutos, ya volvemos.